Sí, una vez que perdimos, tratar de buscar uno acá, sabíamos que iba a ser difícil, fueron juegos muy parejos los dos acá, yo creo que en los dos en corriente hubo un claro dominador, primero nosotros, ellos sin base, después ellos se impusieron y manejaron el juego, eh, sabíamos que era una situación difícil, una situación pero que a ellos también se le podía venir en contra, tener que cerrarla sí o sí, pero bueno, respetamos mucho y acá gana el que, el que llega a tres, como se dice siempre... No hemos llegado ninguno, ahora vamos 2 a 2, eh, y bueno, sí que es en casa, que es donde perdimos poco juego, pero sabemos que no podemos jugar mal, y, y Boca ya nos demostró que si jugamos mal los gana, así que esperemos abrir un poquito el aro y jugar un poquito más nuestro juego porque los de acá fueron bastante apretados en una cancha chica como es la Bombonera. Lo que está claro es que Boca lo está haciendo sentir y jugar incómodo, ¿no?, eh... ¿En qué vas a hacer foco, no? De cara al quinto juego que es definitorio Y donde San Martín también tiene la obligación de ganar, ¿no? Tal vez eh, Sí, sí, en un quinto juego eh, Es lo que ganás en toda una temporada De 38 partidos es de poder definir un quinto juego En tu casa, ¿no? Eso es lo que ganás Por suerte lo tenemos eh, Sabemos que No es, tenemos que ganar Sino que tenemos que hacer un buen juego para ganar Y hacer muchas cosas Boca Olímpico, Peñarol, quedaron a tres personas equipos de hombres y son equipos de hombres que juegan en estas instancias muy bien, eh, entonces es difícil enfrentarlos, es difícil jugar contra ellos, tienen experiencia, tienen jugadores que han salido campeón, que ganan cosas, entonces eh, es para respetar igual que nosotros y como te digo, hay que hacer buenos juegos para ganar en esta instancia. ¿Qué explicación o qué te dijo Lescano en el final del partido donde se define muchas de las cosas, no? No, bueno, me dijeron dos árbitros, a mí me parecía que, bueno, hubo una falta y haber una reacción, un codazo, eh, se equilibran. Yo preguntaba si era antideportivo, pero no, dice que es por la recerta o, o como reacción se toma lo mismo, entonces queda la posesión, pero se anulan las dos faltas, bueno, fue claro. Y, bueno, los tres árbitros dijeron lo mismo del reglamento, que en esas cosas por ahí uno no no la sabe, entonces, bueno, hay que atenerse a eso. Si viene Leo Maynol y lo vemos, está cerca del equipo es una baja sensible, pero hoy con un gran partido de Higgs, ¿no? El jugador que vino como reemplazo temporario. Sí, eh, nuestro engranaje, nuestro jugador fue Leo, eh, fue el jugador que más jugó, sabíamos que tenía viaje con la selección, pero nosotros lo hacemos jugar porque con él jugábamos bien, sentíamos es un líder positivo, y vos fíjate que Boca no está dominando con bajo porcentaje nosotros en tiro de tres puntos, Mainoldi, y con rebotes. Eh, Fede guerra está haciendo un gran trabajo, Higgs también, pero dentro del granaje era otro entonces seguro que, que lo sentimos pero bueno, sabemos que no está y tenemos que hacerlo mejor desde ahí y como te digo, Fede en una posición que yo creo que le sienta cómodo pero que no ha jugado todo el año eh, es muy bueno y bueno, Michael también es un profesional que sabe lo que necesita el equipo y creo que bueno hoy terminó siendo el goleador no La última, si bien tu cabeza ahora estará trabajando desde quinto juego en corrientes ¿Cómo tomaste no, el halago de los periodistas que te eligieron como mejor de la temporada? En una gran campaña de San Martín y tuya, ¿no? Porque fueron campeón del Super 20. Terminaron segundo, pero peleando hasta último momento el número uno de San Lorenzo. Tanto el reconocimiento de Cap como los periodistas a través de la dc Es gratificante, pero cuando es un entrenador el elegido, es por cosas que hizo el equipo, ¿no? Y yo creo que los jugadores compraron la idea, pero ellos son los protagonistas y funcionaron. vos Fíjate que premio individual, solo quinan de sexto hombre, entonces que jugaron bien como equipo y entendieron eso. Dejaron ayudar por el entrenador, eh, ayudaron a, a tomar decisiones en algunos momentos, pero el equipo mostró ser un equipo, sobre todo cuando faltaron jugadores. Nosotros no tuvimos problemas de ausencia, pero sí tuvimos ausencia. Nada más que todos los jugadores relegan algo, el potencial que tiene el equipo, y cuando lo pusieron y siguieron jugando y no tuvimos que hacer cambios en la temporada creo que es uno de los factores porque a mí me premian, pero es por el protagonismo de que son ellos, ¿no? Gracias y buen regreso a casa. Dale, gracias a vos.